Hola, buen día, Agustina, buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal acá trabajando? Me imagino con mucho trabajo y con buenas noticias para los eh, afiliados al PAMI respecto de la vacunación antigripal que ya está en marcha. Sí, se ha puesto en marcha en el día de ayer. Tenemos este, Agustina, cinco farmacias que han comenzado a vacunar este que son las que han adherido al sistema porque tienen vacunatorio, que uh -huh. es muy importante, ¿no? Así que este hay que tenerlo en cuenta y los afiliados, este, bueno, pueden concurrir a estas farmacias para este que se, poderse aplicar la vacuna. Bien, se trata de la vacuna trivalente. Sí, la vacuna trivalente, Agostina, que este, realmente era tan esperada. Y bueno, este, las farmacias queremos decir que las farmacias en donde pueden concurrir es la farmacia Cico, la farmacia Martín, la farmacia Pasteur, Magistral y escribe. Uh -huh. Estas Bien. son las farmacias en donde, este, bueno, por el momento han adherido a esta campaña de vacunación tan importante con tan buenos resultados año tras año. Eh, así que bueno, estamos también eh, y aprovecho este llamado para este, poder informar que las personas que no puedan eh, trasladarse a las farmacias para vacunarse pueden pasar por el PAMI para registrarse, para que este eh, concurra como años anteriores, un enfermero profesional a vacunarlos a los domicilios. Igualmente pedimos a todas aquellas personas que sean responsables de lugares cerrados en donde están internados nuestros afiliados, también que nos que nos traigan las listas de los afiliados de Tami Por el momento van a ser vacunados. Solamente los afiliados en esos lugares cerrados, uh -huh. ¿no? Los geriátricos, residencias eh, u otro lugar que tengan donde vivan, eh, este, afiliados a la obra social. Así que eso también, eh, este, pedimos que nos hagan, nos acerquen el listado de personas para que concurra el enfermero que está contratado para tal fin. Bueno, una campaña que usted lo mencionaba ha tenido excelentes resultados y es totalmente gratuita. Totalmente gratuita y esto es año tras año que se viene realizando y bueno este con excelentes resultados Agustina porque este como bien han explicado los médicos este los profesionales médicos y el doctor Dícesar que es la autoridad máxima de nuestra institución la doctora Diana Capuano también como médica no este no así no es nuestra población un grupo de riesgo. Así que por eso se le dio prioridad a otro sector de la sociedad eh, para vacunar. Y bueno, ahora ha llegado para nuestra gente. Y las dosis finalmente, Mirta, las dosis eh, llegaron en buena cantidad. Eh, digo, como para poder eh, inmunizar, para poder vacunar a, a la población aquí en, en el partido de la Barría. Mira, Cristina, este es un convenio que hizo el PAMI con la Cofa. Este, y entonces es, eh, los farmacéuticos o las farmacias que vacunan tienen que ir pidiendo a medida uh -huh. que se les va terminando el stop tienen que ir pidiendo porque no se pueden mandar vacunas ¿no es cierto? Este, en cantidades eso se va, se va dando diariamente se va autorizando vía online o sea que es una campaña una manera muy este, prolija de trabajar, muy transparente Así que a medida que vayan siendo necesarias, los farmacéuticos profesionales muy responsables van pidiendo la reposición. Bien. Así que este, y las localidades Mirta en las localidades bueno, tienen... las, las localidades lo vamos a implementar justamente porque esto ha sido así, este que llegaron las vacunas, las estábamos esperando y bueno, en los lugares en donde no no tengamos este farmacia, lo vamos como años anteriores, se va a hacer en los centros de jubilados y también hemos tenido anteriormente la colaboración de farmacéuticos que se han trasladado a algún lugar donde no hay farmacia y han vacunado en ese lugar, después obviamente lo eh, autorizan como de su propio de su propio establecimiento, ¿no?, de su propia farmacia. Perfecto, eh, bueno. Que eh, La gente, llevarles tranquilidad, que eh, eh, todo el que quiera ser vacunado va a ser vacunado, que se queden tranquilos, que ahora sí empezó la campaña, y que, bueno, nos hagan saber con responsabilidad, ¿no?, ¿cierto?, las aquellas personas que no pueden trasladarse para mandar eh, este, al primero para que pueda ser atendido en su domicilio. Clarísimo, Mirta, muchísimas gracias. Bueno, Agostina, gracias a ustedes, como siempre, la colaboración que nos prestan.